Estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente y podemos decir? Estamos en Semana Santa, y en un mundo donde la gente no cree en Dios, o dice no creer en Dios, o no quiere saber de Dios. No quieres tener ningún compromiso con Dios. Y no sabe ni siquiera qué tiempo está viviendo. Y todas las cosas que están pasando no saben que tienen relación con Dios. Eh, piensa que es el cambio climático o la geopolítica. O la geoingeniería, perdón. Que... Eh, Y bueno, y, y la guerra, por cierto. Pero cada día vemos en todos los ámbitos con, con quienes conversemos en nuestro mundo. Eh, a veces nos toca conversar con muchas personas que no tienen por qué saber estos temas, ni, ni ni que les interese estos temas. Pero todos coinciden que la gente se olvidó de pensar, ya nadie piensa. La cabeza no se usa para pensar, se usa para hacerse bonitos cortes de velo, para el sombrero cuando se usa, pero la cabeza ya no se usa para pensar en este mundo. Nadie piensa, nadie. Es realmente deprimente como que se está el hombre autoinfiriendo limitaciones. Ahora se autoinfirió la limitación de dejar de pensar es como que ya no tuviera la capacidad de pensar. De verdad que es impresionante como como la civilización está está siendo conducida por ella misma hacia el abismo. Y no hay nada que... No se ve ningún atisbo de posibilidad de, de escape de esa vía, digamos. Salvo que Dios intervenga abruptamente, esperamos que sea pronto, sabemos que será pronto, pero es pronto de lo que quisiéramos, digamos. Bueno, hemos conmemorado recién el significado bíblico de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Desde la perspectiva bíblica, la Semana Santa es la culminación del plan de salvación de Dios. No no estoy de acuerdo en eso. No es la culminación. Es una parte, el comienzo del plan de salvación, porque el, el plan de salvación va a terminar con, con el retorno de Cristo, porque el juicio va a determinar quiénes se salvan y quiénes no. Por tanto, eh, eso creo que no, no corresponde. Tenemos el Domingo de Ramos, donde Jesús entra a Jerusalén como el Mesías humilde y pacífico. Según lo que dice Zacarías 9.9, es el Antiguo Testamento. El Jueves Santo instituye la Eucaristía, donde establece el, el, el rito simbólico del pan y del vino. Pero, claro, después las la iglesias llenaron de muchos otros ritos que no corresponden. En el Espíritu Santo se cumple el misterio del siervo sufriente. En realidad, el Mesías tenía que venir a sacrificarse, pero no tenía que ser crucificado. Tenía que ser... Eh, Seguramente, en el, en el peor de los casos, eh, rechazado y, y azotado, pero no crucificado. Eh, recuerden que recibió los azotes y después sometido fue sometido al escrutinio público para que el pueblo escogiera si liberaban a Jesús o a Barrabás. Jesús ya había sido azotado. O sea, per, ahí tendrían que haberlo liberado. Entonces, al crucificarlo, la civilización humana rompió el segundo pacto que tenía con Dios. El primer pacto lo rompió con Moisés, cuando las tablas de la ley fueron traídas y el, y el hombre, después de haber visto increíbles milagros de Dios, traicionó. Ahí se rompió el primer pacto. El segundo pacto lo rompieron aquí con Jesús. Jesús no tenía que ser crucificado. Eso a lo mejor no les cuadra, pero es así. El momento simbólico, el momento bisagra fue justamente cuando Poncio Pilato sometió al escrutinio del pueblo. ¿Qué, qué cree que ¿A quién cree que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y Jesús... fue condenado por el pueblo. El primer el, el, el, el primero que los condenó, por supuesto, fueron los fariseos, que fueron los instigadores y quisieron que lo entregaran al, al, al poder romano para que lo de acuerdo a, a sus leyes lo lo castigaran o lo en este caso lo crucificaran, pero pero Poncio Pilato no le encontraba culpa. Entonces sometió al escrutinio de la gente, y la gente fue la que lo condenó finalmente. La gente que estaba ahí, claro, no, no, no fuimos todos nosotros, ¿cierto? Ustedes ni yo, pero pero esa humanidad lo rechazó. Entonces ahí se rompió el segundo pacto. Si Jesús se iba, no estaríamos acá. El planeta se habría perdido, se habría transformado probablemente en un hoyo negro. Es probable que no lo crean, pero yo se los tengo que decir. Pero se rompió el, el segundo pacto y a pesar de eso, Jesús por un, su inmenso amor a los que le siguieron, a los que le creyeron, se dejó crucificar. Eso fue como que se salió del libreto, para que me entiendan. Porque el libreto decía que tenía que ser azotado. Hasta ahí llegaba. Pero después vino lo otro, que fue crucificado. Y eso estaba fuera del libreto. Y Jesús improvisando dijo, me dejo matar, porque si no, si yo no me dejo matar, eh, todos los que me siguieron y todos los, a quienes eh, les hablé, Y quienes me creyeron se van a perder por eso que la escritura dice he venido a hacer no he venido a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos muchos no son todos esos muchos son los que estoy mencionando los que le creyeron los que le siguieron el sábado santo es Jesús desciende al infierno para liberar a los justos que le esperaban. El domingo de resurrección Jesús triunfa sobre la muerte confirmando su divinidad y nuestra esperanza en la vida eterna. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por sus amigos creer, que le creyeron. Entonces, esos son elementos importantes de entender. No estaba destinado a ser crucificado Jesús. No vino, como lo dicen la iglesias, a morir por nosotros. No fue así. la escritura dice por sus llagas hemos sido sanados el antiguo testamento o sea basta con los azotes porque si no como habrían dicho por su por su muerte hemos sido sanados no por sus llagas las llagas de los azotes tenía que ser azotado de acuerdo al programa de redención pero no crucificado no asesinado Entonces, eso se salió un poco del marco. Pero Jesús, sin su inmenso amor, dijo, mejor me dejo matar porque si no se van a perder todo. Los que me siguieron y los que me creyeron también. Entonces, me dejo matar. Eso fue su inmenso amor. Y ahora nos dio un periodo de 2000, después de eso, nos dio un periodo de 2000 y poco más de años para que cada uno alcance la salvación. Por medio de sus obras no es como nos dicen la, la iglesia que murió por nuestros pecados y ya estamos libres de pecado porque esa es la, la idea que tiene la gente la gente que va a las iglesias cree eso que él nos salvoya y ahora hagamos lo que hagamos estamos salvados no saben no saben ellos que en este momento si no hay una intervención divina el 99,9% de la humanidad se pierde entonces estamos en este momento nos estamos perdiendo prácticamente todo por nuestro comportamiento como humanidad están matando palestinos en nuestras narices y no hacemos nada todos los días violan niños, mueren niños y no hacemos nada entonces somos cómplices Pero esa era un, un pequeña, una pequeña reflexión eh, relativa a la Semana Santa que quería compartir con ustedes antes de entrar en, en materia. Y si ustedes me lo permiten, tengo otra reflexión que compartir con ustedes. Anoche me enteré, es en un, un tema, es una cosa que me pasó a mí, digamos, pero que la quiero compartir para para que reflexionemos juntos. Es una persona que anoche me contaron que, o sea, hoy día supe que una persona falleció, una persona que yo conozco, que, que yo estimaba mucho, estaba relacionada con mi mundo laboral. Y... Persona a quien alguna vez yo le hice unos trabajos de asesorías y... Le tenía mucha mucha estima yo. Teníamos muy, un, muy una buena relación, digámoslo así. Para no entrar en, en detalle. Pero ¿por qué se los comento? Porque este señor de repente le iba bien, veía un poco de plata y se volvía loco. Y gastaba prácticamente todo lo que tenía en, en cosas que no correspondían al ingreso que tenía. Vale decir, por ejemplo, comprarse un auto que no corresponde porque Eran ingresos esporádicos, no eran una cosa que que puede decir que va a tener una, una estabilidad de ingreso que, que le da una solvencia, que le permite comprarse un auto. ¿Me, me explico? Entonces tenía esta, esta particularidad, que yo no lo voy a juzgar, pero sí lo menciono como reflexión para que vean cómo funciona el karma. Porque realmente este señor, eh, hace mucho rato que yo no lo veía, no sabía de él, Y terminó muy mal sus días terminó eh, digamos casi en la pobreza eh, no sé qué le pasó pero no tenía no tenía plata ni para ni para y para su funeral como era independiente pequeño empresario parece que no se no se imponía, no tengo idea, pero tenía una situación realmente dramática y me acordé de las palabras de Buda el príncipe Siddhartha Haudama el Buda, decía si quieres saber tu pasado mira tu presente si quieres saber tu futuro, mira tu presente. Esas eran palabras de Buda. Y se está relacionado con el karma. O sea, si este señor en el presente tenía una situación dramática de pobreza, habiendo tenido en un momento determinado buenos ingresos, eh, quiere decir que en algún momento Tuvo algún problema, no sé, de ambición desmedida, de avaricia, qué sé yo, que lo hizo llevar a esta situación. Entonces, ahí podemos establecer cómo es o cómo fue su pasado, de acuerdo a las reflexiones del y la sabiduría del Buda. Entonces, te los comento como... como una cosa al margen. Bueno, eh, solamente quería compartir eso con ustedes antes de entrar en las temáticas que compartimos siempre. Muy brevemente, el Ministerio Público decide no continuar la investigación de 1.509 violaciones a los derechos humanos cometidas durante el destallido social del 2019. Esta es una política que independiente que sea de este gobierno que podríamos achacarla a este gobierno es una política absolutamente generalizada en el mundo este gobierno supuestamente progresista supuestamente de izquierda pero que no es de izquierda porque es un gobierno que está absolutamente en concordancia con los dictados del, de Estados Unidos y de la del poder mundial así que para ello no es de izquierda es más los grandes corporaciones transnacionales aunque ustedes no lo crean prefieren este tipo de gobiernos de pseudo izquierda para sus inversiones que un gobierno de derecha porque ellos dicen no lo digo yo ellos dicen y tengo varios testimonios de ese tipo en el artículo eh, empresarios que han ido no solo a este país sino que a otras partes los, los dueños de corporaciones internacionales que los gobiernos de derecha son más inestables porque se producen grandes rebeliones. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, lejos de de pensar en que va a haber, un como dicen algunos nostálgicos de, de la dictadura de Pinochet, que dicen que debería haber un, un golpe de Estado. Si los golpes de Estado no los, no los planean los militares, mis queridos auditores, los golpes de, de Estado los planea la CIA, el M16, el Mossad, ellos son los que ponían los golpes de Estado en los países. Si no sabemos eso, no sabemos nada, no entendemos nada. Entonces, el gobierno de, de Chile, que no defendemos, ni compartimos, ni con ningún gobierno, ...y procuramos ser lo más objetivo posible... Y, ...y cuando... ...algunos miembros de la oposición o de la... ...de la extrema derecha dicen cosas que nosotros compartimos... ...las destacamos... ...no somos es como los políticos de este país que... ...todo lo que venga del sector de ellos es bueno... ...y lo que venga del sector del contrario es todo malo... ...no puede ser así... ...entonces... este gobierno está absolutamente en concordancia con la línea del poder mundial. Le dicen que critica Venezuela, critica a Venezuela. Le dicen que le acaban de decir a Boris que suspendo proyecto astronómico chino por orden de Estados Unidos. La, reci la reciente suspensión del proyecto astronómico chino en Cerro Ventarrones en la región de Antofagasta ...marca un hito alarmante la creciente pérdida de soberanía nacional... ...bajo el actual gobierno de Boris. Eso no es solamente de Boris. Eh, en todos los gobiernos pasa eso. Ni eh, hablar... Ecuador es un ejemplo de ello. Eh, Perú también es un ejemplo de ello. No es un tema de Chile. Entonces... ...la pregunta es inevitable porque la embajada de la República Popular China fue clara, denunció este episodio como una expresión moderna de la doctrina Monroe esa vieja política imperial estadounidense que pretende controlar el destino de América Latina desde el siglo XIX porque mientras se veta el proyecto chino otro telescopio con características similares el LSST financiado por Estados Unidos también emplazado en el norte chileno jamás recibió reparo alguno entonces la pregunta es inevitable ¿dónde está la soberanía Desde cuándo un país con tradición republicana e independiente necesita la venia de Washington para decidir con quién desarrolla ciencia y tecnología? Esos son los chinos los que los que están reclamando, porque los norteamericanos le dijeron a Boris que no entraba el proyecto chino. Ustedes creen entonces que van a haber un golpe, van a hacer un golpe de estado contra Boris? Cuando Boris es sumiso, absolutamente sumiso. No, pues si sí, sí no son tontos. Bueno, eso es un pequeño comentario. Continuamos. Algunas noticias respecto de lo que está pasando en nuestro mundo. Ah, mejor tengo un audio. Antes de, entrar, antes de entrar en esa materia, un audio que es bastante para tocar el tema así, muy por encima. Europa se rinde al nuevo imperio comercial de China. En una escena que define el rumbo de este siglo, Pedro Sánchez fue recibido por Xi Jinping en Pekín, no como un simple aliado, sino como un socio estratégico frente al viejo orden occidental. Comercial iniciada por Trump ha obligado a Europa a elegir, ¿seguir a un socio impredecible o abrazar al gigante asiático que promete estabilidad, inversión y expansión? Xi Jinping no dejó lugar a dudas. No hay ganadores en una guerra de aranceles. Y mientras Estados Unidos eleva tarifas, amenaza aliados y retrocede el proteccionismo, China abre sus puertas, firma acuerdos y posiciona a Pekín como el salvavidas de una economía global al borde del naufragio. Europa parece haberlo entendido. Dos detalles. A continuación, la visita de Pedro Sánchez a China no fue una gira diplomática más. Fue la tercera en tres años y la más simbólica. En el corazón de Pekín, el presidente español no solo firmó nuevos acuerdos, también alineó a Europa con el nuevo eje económico global. Una imagen poderosa. Occidente cruzando el puente hacia Oriente. Xi Jinping ha hecho la oportunidad para lanzar un mensaje directo a Trump. La globalización no se detiene con muros ni con aranceles. Lo hizo lado de un líder europeo, mientras el resto del continente evalúa cómo esquivar las amenazas económicas de Washington. La escena fue tan simbólica como desafiante. El discurso de Xi fue claro. China y Europa deben asumir la responsabilidad histórica de sostener el comercio internacional. Y lo dijo justo después de que Estados Unidos amenazara a 125% los aranceles a productos chinos. Las tensiones ya no se disimulan. Están en primera plana. España respondió con hechos. Más de 10 acuerdos en ciencia, tecnología, educación y cine fueron firmados en menos de 48 horas. Pero detrás de eso hay algo más. Acceso prioritario a inversión china en sectores estratégicos como energía e infraestructura. El mensaje es claro. Madrid elige crecimiento. Madrid ha ignorado las advertencias de Washington, que calificó el acercamiento con China como cortarse la garganta. Sánchez, El verdadero suicidio sería hundirse, una economía en crisis, mientras China ofrece una vía de escape. Es una decisión pragmática en un mundo cada vez más inestable. Y no es solo España. Según Xinhua, Alemania, Francia, Italia y Grecia también mantienen contactos discretos con Pekín. En medio de una tormenta arancelaria, Europa busca un refugio, y ese refugio se llama China. Un nuevo mapa de alianzas se está dibujando en tiempo real. Lo que para Trump es castigo, para Xi es oportunidad. China ha logrado convertir las sanciones en plataformas de conquista comercial. No ataca, seduce. No impone, invierte. Su estrategia no es agresiva, es irresistible. Mientras Washington levanta muros, Pekín teje puentes. Y cada nuevo acuerdo lo confirma. La economía mundial no gira ya en torno a Estados Unidos, sino en torno a quien se atreve a desafiarlo. El eje se ha desplazado y pocos lo notaron a tiempo. El giro estratégico de China incluye movimientos simultáneos con Arabia Saudita y Sudáfrica. El ministro de Comercio chino mantuvo videollamadas consecutivas con sus homólogos para definir una respuesta común entre los alceres Estados Unidos. Las redes se expanden, esta no será milita por la red de alianzas que ya incluye a los BRICS, África y ahora Europea. Cada nuevo acuerdo es una pieza más en el rompecabezas del poder multipolar. China no habla de guerra, pero actúa como si estuviera en campaña. Una campaña de integración global sin balas, pero con contratos, sin sanciones, pero con inversión. El plan está en marcha desde hace años y está dando frutos. En sus palabras, Xi Jinping considera a la Unión Europea como un poro esencial en un mundo multipolar. Fraseno, o es casual. El orden unipolar estadounidense está siendo enterrado en silencio con cada nuevo acuerdo firmado en Pekín. La historia se reescribe en mesas de negociación. Europa está cansada de ser un satélite económico de Estados Unidos. Lo que comenzó como resistencia diplomática se está convirtiendo en emancipación económica. El costo de la dependencia se ha vuelto demasiado alto. Y China lo sabe. Por eso acelera su expansión en sectores donde Occidente aún domina. Autos eléctricos, ciudades inteligentes, hidrógeno verde. Donde antes había dependencia, ahora hay oferta. Y Pekín está listo para suplir la demanda déficit comercial europeo con China supera los 300 mil millones para algunos eso es un problema, para Pekín es una puerta abierta, queremos relaciones más equilibradas, dijo Sánchez y si, sí, respondió con promesas concretas es una relación que apenas comienza lo que parecía un simple encuentro bilateral se ha convertido en un hito, Europa no quiere guerra comercial, quiere futuro, y ese futuro hoy habla mandarín es cambio de idioma, también de paradigma. Los analistas ya lo anticipan. Si Europa cierra filas con Pekín, el liderazgo global de Estados Unidos entrará en una fase terminal. Washington podrá gritar, sancionar o amenazar. El mundo seguirá firmando con China. Las reglas del juego, encambiado. Y no solo por conveniencia, también por necesidad. La economía global está fatigada, el dólar tambalea y la narrativa estadounidense ya no convence. El encanto de Occidente se desvanece. Trump, en su retorno al poder, ha redoblado su guerra comercial con una lógica de fuerza. Pero el mundo cambió. Lo que antes era obediencia automática, ahora es cálculo estratégico. Y China se ha vuelto el actor más predecible y rentable. China no ofrece libertad ni valores. ...ofrece estabilidad, crecimiento y dinero... ...y para muchos gobiernos en crisis... ...eso vale más que cualquier discurso sobre democracia... ...es la nueva diplomacia de los hechos... ...cada vez que Estados Unidos sube un arancel... ...China gana un aliado... ...cada vez que sanciona, pierde influencia... ...es una guerra que Washington ya no sabe cómo ganar... ...la batalla no es de poderío militar... ...sino de atractivo económico... ...Europa, aunque aún dividida... Dado el primer paso, el abrazo entre Sánchez y Xi puede parecer simbólico, pero representa un punto de no retorno. La historia no siempre avanza con disparos. A veces lo hace con apretones de manos. El tablero se mueve, las potencias se reconfiguran y en el centro del juego está China, paciente, pragmática, pero decidida. Este es su momento y lo está aprovechando como nadie. Ahí teníamos un interesantísimo audio que nos dice, no gráfica la situación en torno a esta guerra comercial. Es tremendamente peligroso, mis queridos auditores. Porque todo indica que China va a apabullar a Estados Unidos en esta guerra. Por todos lados. Y eso hace que Estados Unidos se vuelva tremendamente peligroso, porque la bestia herida puede desencadenar una guerra nuclear. Por eso que lo menciono. Siempre las grandes guerras han empezado a partir de problemas y crisis económicas. Estados Unidos está quebrado y esta guerra comercial contra China va a evidenciar su quiebra, va a evidenciar sus problemas internos. Ya se le fue gran cantidad de mano de obra con esto de, la, de los inmigrantes que expulsó, que era la mano de obra que hacía los trabajos. Eh, si los norteamericanos no hacen el trabajo de jornaleros ni nada, son los latinos, los mexicanos, los centroamericanos los que hacen ese trabajo. Y todos ellos fueron expulsados. Entonces no tienen mano de obra. ¿Cómo van a hacer sus cosas? ¿Cómo...? La agricultura, ¿cómo va a funcionar? Por ejemplo, las industrias ya no quedan industrias en Estados Unidos porque desde los años 90 que decidieron las grandes empresas irse al oriente porque la mano de obra ya es barata y producían sacaban sus productos a un precio mucho más bajo porque el costo de producción, porque la mano de obra es barata entonces eso significaba mayor rentabilidad para ellos y se dedicaron a la especulación financiera. Y ahora solamente son especuladores financieros, ya no producen nada prácticamente, solamente armas. Entonces Por eso que es peligroso, por eso que mencionamos esta guerra, porque esta guerra comercial puede derivar en una guerra militar. Eso es lo peligroso. Respecto de lo mismo, tenemos otro audio. Bienvenidos a este canal, Diego en la lucha. Imagina que cada foto que subes cada lugar que visitas y cada mensaje que envías podría convertirte en un blanco militar. Esto ya no es ciencia ficción. La OTAN acaba de comprar un sistema de inteligencia artificial que usa tus datos personales para tomar decisiones letales Y el hombre detrás de esta tecnología es uno de los más poderosos del mundo y este es conocido para muchos. Peter Thiel. No se trata de un simple millonario, es el cerebro detrás de Paypal, el primer inversionista de Facebook y el fundador de Palantir, una empresa que vende software de vigilancia masiva a gobiernos y ejércitos. Su objetivo es, claro, convertir a las empresas tecnológicas en el nuevo poder militar. Palantir es el nombre de la controvertida empresa de análisis de datos cofundada por Peter Thiel, También inversionista en empresas como Airbnb, Tesla, SpaceX, LinkedIn y muchísimas otras. Ha habido muchísima polémica en el pasado cuando Mark Zuckerberg, dueño de Meta, vendió información privada de millones de usuarios de redes sociales como Facebook a empresas con fines comerciales y además con fines de manipulación política. Ahora la OTAN usará estos datos para alimentar sistemas militares de inteligencia artificial. Y te preguntarás, ¿qué datos? El sistema aims de Palantir se alimenta de tus redes sociales, tu ubicación GPS, registros de llamadas, reconocimiento facial, likes, publicaciones y un largo etcétera. Con estos datos, la IA puede marcar a cualquiera como amenaza Por ejemplo, ¿subes a cualquier red social una foto de tu viaje de vacaciones y resulta que viajaste a un país enemigo? Eres posible colaborador, sin juicio, sin apelación. Este personaje no es un empresario cualquiera. Su objetivo es convertir a Silicon Valley en el brazo armado de Washington. Además, es inversor en la CIA, su fondo founder fund, financia empresas nacientes en el área de armamento y, por si fuera poco, impulsa campañas de políticos extremistas y defiende el llamado capitalismo autoritario. Que siempre se le mete en el entorno de Trump, que siempre se plantea no que es un poco la oposición al sistema, se funda una empresa que se llama Palantir, que es un hermano en el siglo 21 es una empresa peligrosísima. Cuando la pongo encima de la mesa, hay un sector que enseguida sale y dice no, a Peter Thiel no me lo toques, Peter Thiel es disidencia. Si quisieran solo hacer dinero, porque habría un beneficio económico, saltándose la ley o no, un tesano es la clave. Con la idea, seguramente, de hacer el bien, o lo que tienen ellos en su cabeza, que es el bien, lo que tienen en manipular las sociedades para el ejército. Sus sistemas fueron usados por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos para deportar a miles de migrantes, incluyendo familias separadas en la frontera. Según documentos internos obtenidos por medios de comunicación, su plataforma rastreó ubicaciones, registros médicos y hasta redes sociales de indocumentados. En 2020, Reuters confirmó que la empresa de Tiel renovó contratos con el servicio de inmigración pese a protestas de empleados y activistas. Este personaje no actúa solo. Tiene una red de socios en Estados Unidos dispuestos a militarizar la tecnología. Elon Musk, con su empresa Starlink para operaciones militares. Eric Schmidt, ex empleado de Google y asesor del Pentágono. Y Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp con su gigantesca base de datos de información de usuarios. Todos comparten una visión, que las empresas tecnológicas sean contratistas de la guerra. Bueno, ahí teníamos ese audio dramático en que se habla de cómo existen empresas especializadas en el control. Aprovechar las bases de datos, por ejemplo, de la de Facebook, mencionaban ahí, para entregar a las a los ejércitos, a los servicios de inteligencia, el, toda la información para que ellos ejecuten lo que tengan que ejecutar. Control. Control i ma Así una pasadita para para mencionar eh, noticias de lo que está pasando así, solamente titulares. Estados Unidos dice, la pelota está en el tejado de China para la búsqueda de un acuerdo comercial. O sea, como diciendo, quieren que China ahora los busque para negociar. China ha dicho que no va, no va a negociar y que en el fondo terminó, dio por terminado el comercio con Estados Unidos, punto. Y por eso invitó a todos los países a comerciar con China con arancel cero. Entonces, de esa manera, en forma atractiva, se llevó a todos los países a su lado. Con eso liquida Estados Unidos. Sí, no necesita Estados Unidos. Estados Unidos informa a los israelíes sobre la fecha de su retirada en Siria. Medios israelíes. Estados Unidos está considerando una asociación económica con Rusia tras un alto al fuego en Ucrania. ¿Qué parece? Se habla de que están pensando habilitar el Nord Stream que volaron los norteamericanos para que Rusia le siga vendiendo gas a Europa pero con la intermediación norteamericana. O sea, ellos van a sacar plata, una tajada también del tema. China ordena a sus aerolíneas tener toda compra de Boeing. O sea, se acabó el comercio con Estados Unidos. Trump presiona al Reino Unido para derogar leyes de odio a cambio de un acuerdo comercial. Fracasa el ambicioso plan de Cajacalas de apoyo a Ucrania. Cajacalas es la... la jefa de, de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que reemplazaba reemplazó a, a Joseph Borrell. Estados Unidos prepara la invasión de Yemen por las milicias de Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos nunca pelea con su ejército, sino que siempre hace a otros pelear. La insólita confesión del jefe de Pentágono sobre la influencia china en Panamá. Zelensky propone extender una ley, la ley marcial en Ucrania y descartar elecciones presidenciales. Bueno, con esto queda confirmado una cosa con mientras esté vivo Zelensky, la guerra en Ucrania va a seguir. Eso es una certeza. Porque Zelensky no tiene ninguna posibilidad, Putin exige que haya, por ejemplo, un, un, elecciones en Ucrania para firmar un acuerdo de paz con Ucrania. Porque Zelensky no es un presidente legítimo porque venció su mandato en marzo del año pasado. Entonces si, si no hay elecciones no hay posibilidad de acuerdo. Así de simple. Y la guerra va a seguir. Esta guerra es una un gallito entre las élites mundiales. Los globalistas contra los no globalistas que son otras élites, pero por ejemplo Trump y Putin son anti globalistas. Y ellos están aparentemente de acuerdo en luchar contra el globalismo juntos. Esto es muy compleja la situación geopolítica mundial es muy compleja. ¿Y el globalismo está representado por quienes Por los demócratas de Estados Unidos, las élites norteamericana eh, la Reserva Federal que es de los Rochil eh, todas las corporaciones como BlackRock el Foro Económico Mundial la Agenda 2030 todo eso y la élites europea forman parte del globalismo woke, están contra el que estarían luchando Trump y Putin Y en el fondo ese ese globalismo es el que representa al anticristo. Y el anticristo quiere la guerra, no quiere la paz. Trump y Putin teóricamente quieren llegar a un acuerdo de paz. Pero es muy compleja la situación realmente. Hay una pugna de poder tremendo. Y hay mucha gente que quiere deshacerse de Trump ante los globalistas porque es un obstáculo para los planes de ellos. O sea, bueno, esto está realmente complejo. Sin lugar a duda que esto no va a parar. Bueno, Vamos ahora el plan del demonio en nuestra época y el plan divino de nuestra época. Vamos a acotejarlo de alguna manera. El plan del demonio en nuestra época y el del cielo... Y el retiro de poder implicará el advenimiento de una era de paz como el mundo no ha vivido. Pero no es de la noche a la mañana que sucederá. El demonio irá sin resistir. Toda la confusión que hoy vemos en el mundo, la tiranía que crece y los engaños al por mayor, es consecuencia de esa resistencia. Por más que el maligno sepa que no puede contra Dios, igual lo hará, como forma de llevarse la mayor cantidad de almas con Él. Aquí hablaremos sobre qué es lo que Dios ya está haciendo para purificar a la humanidad en vistas a la era de paz cuáles son las formas en que el maligno está resistiendo y cómo protegernos en esa batalla. Asistimos a una escena en el mundo que a veces nos resulta incomprensible si no tomáramos distancias y lo analizáramos en términos de hacia dónde marcha la historia. Es como un genio. Es como si un genio hubieras abierto de repente la caja de Pandora y todo se llenara de los engaños más inverosímiles. Porque es eso lo que está pasando en el mundo. La gente está creyendo las cosas más inverosímiles, sin atisbos de racionalidad. Por ejemplo, esto del domo, o que la tierra es plana, que son insultos a la inteligencia humana. Y lo que es peor, esto se ha globalizado y lo están imponiendo por la fuerza. Y si mencionamos esos engaños, aquí corremos el riesgo de que nos sancione Por eso no lo hacemos, pero todos saben a lo que nos referimos. A la conducta sexual de la gente, a la conservación de la vida, a las creencias sobre la pandemia, etcétera Incluso la iglesia ha caído en esta confusión y hasta en algunos casos ha colaborado con ella. ¿Cómo podemos entender entonces lo que está pasando? Dios está por quitarle el poder que ha tenido el demonio en el mundo que ha sido reforzado en el último siglo, y va a establecer un nuevo modo de existencia para la humanidad. Y entonces suceden dos cosas. Primero, el demonio lo sabe, y por eso trata de lanzar su propia versión de un nuevo modo de existencia a la humanidad. Y segundo, Dios ha previsto que todos los hombres deben pasar por una prueba para ser aptos para esta nueva forma de existencia, Deben ser purificados previamente de la maldad del mundo. ¿Y cuál es la forma la nueva forma de existencia que Dios nos dará? La era de paz que será precedida por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, como se prostetizó en las apariciones de Fátima. Es el fin del tiempo concedido a las naciones. Y lo que viene después es la era mesiánica de paz, según Isaías 11, también llamada la edad de restauración universal. Poder restauración de todas las cosas, según los hechos de los apóstoles. o el milenio en el que será encarcelado Satanás, según Apocalipsis 20. Todas estas profecías apuntan a lo mismo. Y el Apocalipsis 3.10 habla de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es un periodo de tribulaciones en las sociedades humanas y en la naturaleza según las escrituras. Y entonces debemos comprender que nos encontramos en un momento de pruebas. Solo aquellos que pertenecen al Señor y que han pausado con éxito la que perdón, que han pasado con éxito la prueba del fin de los tiempos entrarán y participar y participarán en este nuevo mundo. Entonces, ¿cómo entender por qué la mayoría de la gente está siendo engañada y otro grupo no? ¿O de otra forma? ¿Quiénes son los que están siendo captados por el engaño y quiénes no? Eso lo entendemos si prestamos atención a lo que dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice... A un que les hace creer en la mentira que, pues, todos cuando no creyeron en la verdad la, la iniquidad el pecado Entonces, entrega a las personas apóstoles de una fe débil pecados y engaños si se niegan a arrepentirse y a seguir verdaderamente al Dios que se reveló en la Biblia y esto desata un círculo vicioso cuanto más rechazan la verdad más se engañan y entonces vemos que las mismas personas caen en un engaño tras otro y cuanto más rechazan las normas morales del Señor más perversos se vuelven por eso en el fin de los tiempos los malos se volverán más malos y los buenos, más buenos. Eso lo hemos conversado muchas veces aquí con ustedes, mis queridos auditores. Dios permite estos engaños porque está purificando al mundo. Y el demonio lo sabe. Y se monta en esto para aferrarse al poder. Lo hace más coercitivo porque es su forma de actuar. El primer gran engaño con el que viene trabajando desde la resurrección de nuestro Señor, es que Dios no existe. O por lo menos, que es un Dios que está en el cielo, mientras los seres humanos están en la tierra y se deben hacer cargo de todo. Y el segundo engaño es el que ha emprendido con fuerza el demonio desde el comienzo del tercer milenio. Que las personas acepten pacíficamente las narrativas de sus gobiernos y de los multimillonarios, que están a su servicio, sobre los peligros que se ciernen sobre la tierra, sin cuestionar ni investigar, aunque signifique limitar las verdades a las libertades fundamentales de las personas y sufrir consecuencias personales. ¿Y cómo aplicar entonces lo que sucede dentro de la iglesia, la confusión y los mensajes contradictorios? Es que la apostasía ha entrado en la iglesia, y por lo tanto también el engaño. Como vimos, la aceptación de un engaño sin arrepentimiento lleva a otro y luego a otro. Entonces, de una forma u otra, hay pastores que abandonan su rebaño. Recuerda que Jesús dijo, Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y agregó algo más detonante aún. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Hechos 20. Entonces el maligno ha lanzado su nuevo orden mundial como remedo del que Dios está preparando. Y como de él no se puede esperar nada bueno, su nuevo orden será de control absoluto de las personas porque eso es lo que él entiende que es ser Dios. Controlar a las personas férreamente, para que sirvan sin un pero. ¿Y qué mejor manera de controlar a las personas que hackear su cerebro desde computadores externas para introducir pensamientos, emociones y voluntades en la gente? Esto es parte del transhumanismo que programa el Foro Económico Mundial lo están desarrollando algunos neurobiólogos y dicen que están muy avanzados y funcionaría de esta manera para hacerlo comprensible para todos generarían ondas de radio especiales para hackear los cerebros que penetrarían en el cerebro de aquellos que tienen puertas abiertas por ejemplo puertas abiertas debido a alguna sustancia química que esté presente en el cuerpo de la persona, o se le haya puesto, o que se haga de conductor. Entre paréntesis, el grafeno. O también a través de ciertos estímulos subliminales que la persona recibe de los medios de comunicación, sin que sea advertida. Y por esta razón es que se están debatiendo en este momento los neuroderechos. O sea, establecer que la persona debe tener capacidad de dar consentimiento o rechazar el hackeo de su cerebro para que el hackeo no se realice sin la aprobación de la persona. Entonces, ¿cómo podemos pasar la prueba por la que estamos y los peligros a lo que nos lleva el demonio? Manteniendo intacto en nuestros corazones la fe en el credo y en la divina providencia, durante este periodo apocalíptico, con el demonio tratando de forzar nuestra obediencia a él y Dios, por otro lado, purificando el mundo. Aquellos que mantengan la pureza de la fe Hasta el final, pasarán con éxito este escenario. El Señor nos pide que velemos y oremos para no caer en la tentación de soltarnos de su mano. Aquellos que respondan a la gracia de Dios en esta época no tendrán nada que temer. Y cuando nadie la espere, el enemigo desaparecerá como fue derribada a Babilonia en Apocalipsis 18, y nadie más la encontró. En resumen, Dios está por quitarle el poder que usufructó el maligno en la tierra y este se aferra a su poder. Así como el Señor está armando una nueva época de vida de la humanidad que será la era de paz, el maligno está operando un nuevo orden que implica un control más férreo a las personas. Y lo hace a través del engaño, al punto que ahora quiere avanzar en el control de los cerebros de las personas. Pero no serán engañados ni controlados aquellos que se aferren a Dios, el verdadero Dios de los mandamientos bíblicos. Estos son los que pasarán por la prueba y entrarán en la nueva tierra, como el pueblo judío lo hizo luego del exilio. Bueno, muy importante Del cielo a la tierra, hipocresías, mentiras y engaños del imperio angloamericano sobre la pobreza y el hambre. Perdonadnos, pero nosotros insistimos en afirmar que las grandes potencias económicas que dominan al mundo entero no quieren y no pueden hacer disminuir al hambre que destruye la vida de cientos de millones de niños, de mujeres y de hombres de vuestro planeta. Como ya sabéis, cada cinco segundos de vuestro tiempo, un niño muere de hambre. Es el delito más grave de que vuestra sociedad humana ha cometido y comete cada día ante los ojos llenos de lágrimas de sangre del Hijo de Dios Jesucristo y de todos los mensajes divinos que se han manifestado a lo largo de vuestra historia. ¿Se dan cuenta? Ese, ese delito que está ahí, nosotros no lo no tomamos en cuenta ni sabemos que existe. ¿Se dan cuenta? Cuando llegue el juicio, todas las cosas que nos van a caer encima. Entonces, claro, la gente no tiene idea que existe... ...y que están muriendo los niños de hambre... ...no tienen ideas de eso... ...porque... ...la gente vive en su mundo y no... ...no se preocupa de lo que le pasa al del lado... ...solamente se preocupa de... ...de sí mismo... ...y de sus vacaciones... ...y de su sueldo, nada más... ...o de sus ingresos... ...es lo único que le importa... ...por eso que vamos a la de, al abismo... grandes potencias económicas Estados Unidos y Gran Bretaña, in primis, no quieren y no pueden poner fin a este genocidio. Los motivos ya los hemos explicado numerosas veces. Se puede dominar al mundo, sometiendo a los pueblos con la violencia de la guerra y aplastando sus elementales derechos de vida con políticas económicas agresivas, carentes de cualquier principio ético, de solidaridad, de convivencia y de amor y justicia. Lo que vosotros llamáis Globalización económica es una diabólica máscara de democracia que esconde el verdadero fin que la misma quiere alcanzar y que ahora ya casi ha alcanzado. La opulencia de pocos millones de ciudadanos del imperio, en perjuicio de miles de millones de seres humanos que viven y vivirán en el infierno del dolor de la guerra, del hambre, de las pestilencias y de las enfermedades, los Estados Unidos, Gran Bretaña y sus ricos países aliados son la causa de esta elección política, económico, social nefasta y sin criterio. No habrá futuro para los hijos de esta humanidad si no hay un inmediato arrepentimiento y redención. Vuestro apocalipsis ya ha iniciado. Los pobres se rebelarán y serán vuestra recompensa por el mal que habéis originado solamente con el 1% de la venta de armas que hoy producen las industrias bélicas se podría eliminar sol escuchen bien solamente con el 1% de la venta de armas que hoy producen las industrias bélicas se podría eliminar el problema del hambre y de las enfermedades que atenazan a nuestros hermanos del mundo vuestro cirismo es desconcertante vuestra indiferencia es fría como una pálida estatua de mármol Vuestro odio y vuestro deseo de poder es genialmente diabólico, pero estúpido. Sabéis, sabéis muy bien que actuando así, vuestra destrucción es inevitable y más terrible que la de otros imperios que os han precedido a lo largo de la historia. El nazismo, el comunismo, el fascismo, el imperio romano, el imperio árabe, el imperio egipcio, el imperio atlanteidio, etcétera. Os hemos solicitado varias veces que pongáis las cosas en su justo sitio. Os hemos manifestado varias veces signos celestes en todos los campos del saber humano. No habéis querido escuchar. Habéis olvidado incluso el mensaje y el milagro más grande de vuestra historia, humana, que haya recibido el advenimiento y el sacrificio del Mesías Jesucristo. Ahora, a principio del tercer milenio, tiempo en el que se acerca la segunda venida del Hijo de Dios, Os encontráis al borde del precipicio. Vuestros potentes continúa cometiendo delitos atroces, organizando guerras fratricidas en el nombre de Cristo, de la libertad y de la democracia. Nos, no os dejéis engañar. Esos representan a la bestia, al anticristo en la última fase de su poder en el mundo. Él será derrotado por el Hijo del Hombre Jesús, que ya está presente y operante en el mundo. Las iglesias cristianas, no obstaculizan el anticristo es más a menudo lo secundan y lo apoyan también este es un grave delito los eventos y los signos celestes en curso en vuestro mundo serán cada vez más claros y evidentes para demostrar a los hombres y para consolar a los justos que no estáis solos que las potencias celestes han vuelto por voluntad de Dios por lo tanto atentos la parucía la parucía es el tiempo de manifestación que se refiere justamente a la manifestación de Jesucristo. La parucía está próxima y el séptimo ángel del Apocalipsis empieza a sonar a hacer sonar su trompeta. Hubo relámpagos, gritos y truenos, junto con temblores de tierra y granizadas abundantes. Apocalipsis 11.19 Y también no habrá ninguna demora, pero cuando el séptimo ángel haga escuchar el sonido de su trompeta, entonces se habrá consumado el misterio de Dios, según cuanto ha anunciado a los profetas sus siervos. Apocalipsis 10.7 Por lo tanto, atentos, la batalla de Armagedón se acerca a su epílogo. El mal, el anticristo, será derrotado por el genio solar Cristo, quien arrancará de su lúgrubo de su rostro la máscara del engaño. Después vi una bestia que salía del mar. El dragón le dio su propia potestad y potencia y su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, 1-2 Después vi otra bestia salir de la tierra. Tenía dos cuerdos, como un cordero, pero hablaba con el dragón. Apocalipsis 13. Y por lo tanto, aquí está el conocimiento. Quien tiene mente que calcule el número de la bestia, es un número de hombres. Su número es 666. En verdad os decimos, el dragón es la, es la Gran Bretaña y la bestia es América. Es decir, los Estados Unidos de América que hablaba como el dragón. La bestia representa además el conjunto de todas aquellas naciones aliadas. con bueno, ella. Ella y con la que tienen en el bien y en el mal relaciones políticas, comerciales, militares e ideológicas. Prácticamente casi la totalidad de los estados del mundo. Para concluir, la bestia haciendo la Hidra, el monstruo con numerosas cabezas, es servida y convive con una de estas. Además de con todas las otras. La mafia, es decir, todas las grandes organizaciones criminales mundiales que son definidas, con el nombre de mafias. Y bien, la verdad os ha sido dicha, revelada una vez más. Quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Paz. Del cielo a la tierra, por los seres de luz, hasta serán setún chenar a través de Giorgio o giovanni Bueno. Continuamos mis queridos auditores errores nunca vistos oficialmente herejías apostasía generalizada guerras fraticidas catástrofes naturales huracanes terremotos, persecución a la iglesia, desacralización del templo de Dios. Desacralización significa quitarle lo, lo sagrado que, que se supone que tiene. Mateo 24, del 16 al 35. en presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, Avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, Temerarios, infatuados, más amantes de los placeres de Dios que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Esto dice la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores, Ya, doctrinas diabólicas. Bueno, aquí nos entregamos a cualquier tontera que nos, nos digan dos o tres cositas nomás las creemos y, y creemos cualquier tontera que nos digan. Por eso decía yo que es un verdadero insulto a la inteligencia, sí. las cosas que no Y eso lo hace a propósito el, el poder mundial anticrístico justamente para ver cuál es nuestro grado de estupidez ¿O ¿cuál es nuestro grado de control mental? hoy estamos estupidizados y para eso nos hacen creer cualquier cosa y tiene que reírse cuando la gente empieza a creer prácticas satánicas sanfarronerías difamaciones división dentro de la misma iglesia Abusos, secularización del clero, abandono espiritual de los fieles. ¿No estamos acaso observando estos signos cada vez que con más frecuencia? Los evangelios lo dicen claramente. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se acortaran, no se salvaría a nadie. Mateo 24, 21 También en muchos mensajes celestiales de los más variados lugares y culturas Jesucristo y su Santa Madre nos anuncia la inminencia de los últimos tiempos en distintas apariciones Querecinen Umbe Garabandal El Escorial Medjugorje La Salet Fátima Lourdes Gnoc, Amsterdam, Gede, Peuling, Potmine, Labán, Finca de Betania y Peña Blanca en Chile. En las apariciones recientemente aprobadas por la iglesia, que son Aquita y Quibejo, las llamadas son siempre más urgentes y apremiantes. Anuncia los últimos tiempos, la Virgen, un aviso de Dios a la humanidad, Esa es la intervención divina que hemos dicho muchas veces, seguido de un gran milagro como parte de la intervención divina. Después anuncia tres días de oscuridad o de tinieblas y el castigo de Dios a la humanidad. Y por último, la segunda venida de Jesucristo. Ese es el orden cronológico de los acontecimientos. Se proclamará esta nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces una gran tribulación la cual no la hubo desde el principio del mundo hacia el presente ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, esos son los días de oscuridad, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas o las potencias de los cielos serán conmovidas habrá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria él enviará a sus ángeles con sonora trompeta son trompeta perdón y reunirán a los de los cuatro vientos a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro ese cuando dice él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reme, y reunirán en los cuatro vientos a sus elegidos. ¿Qué creen ustedes que es eso? Los ángeles son los seres de luz y los extraterrestres que reunirán en todas partes del mundo, o sean los cuatro vientos, a sus elegidos, desde un extremo del cielo al otro. La evacuación planetaria, mis queridos auditores, a eso se refiere. De los que merezcan ser salvos en este caso los niños y un número de personas más o menos limitado Vienen a ayudarnos, como la Salet, Fátima, Aquita, Guivejo, Peñablanca, Amsterdam. Y Amsterdam, Jesús y María vienen a personas humildes y sencillas. Los mensajes dicen todo lo mismo, con palabras casi idénticas. Por su construcción social y poca cultura los videntes hablemos del de caso de miguel poblte que era in, absolutamente inculto no sabía ni leer los videntes no tienen ni pudieran tener la erudición y desenvoltura demostrada en dos en los mensajes ni muchos menos la sabiduría del mundo y las posibilidades económicas necesarias para perpetrar semejante manejo Hay muchos mensajes ya aprobados por la Iglesia que dicen, esencialmente, morir lo mismo que las otras apariciones. La Santísima Virgen pide oración, penitencia y sacrificio, cumplimiento de los deberes cristianos, el rezo del Santo Rosario, etcétera Ellos vienen a muchos lugares para prepararnos y ayudarnos. Nos advierten, nos asisten amorosamente para superar esta gran tribulación. Vengo para preveniros de todo lo que va a ocurrir, como una buena madre. No me duele el dolor. Me duele que mis hijos vayan al, al abismo. Eso es lo que me duele a mis hijos. Y aquí que vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sin duda alguna, estamos en el umbral cósmico entre los grandes cambios espirituales, astronómicos y geofísicos, uno como consecuencia del otro, comparable a lo anunciado por el Apocalipsis. Esto aún los no creyentes lo pueden percibir en los acontecimientos diarios transmitidos por la prensa, la radio y la televisión. Pero los que creen y esperan no dudan, tienen ya la certeza de que así es, pues fue anunciado por Jesucristo y por su Santísima Madre en muchos lugares de aparición, y a pesar de que algunos atacan esas manifestaciones y revelaciones con muchas citas bíblicas manipulando la verdad, no son contrarios al revelado en la Sagrada Escritura. Todo lo contrario, los mensajes de las varias apariciones verdaderas existentes en todo el mundo clarifican y complementan lo revelado en los ciclos en los libros sagrados. El Señor ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que están por suceder. Pero en la gran confusión reinante en nuestros días se niega todo, hasta lo visible y palpable. Esta confusión también fue anunciada. Ten presente que los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas. Avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, y irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, de piedad pero desmentirán su eficacia. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Unos dicen que no nos preocupemos, que no nos dejemos atemorizar, pues no va a pasar nada. Ya en tiempos de San Pablo esperaban la segunda venida de Cristo a la Tierra y no pasó nada. Interpretan mal las escrituras, tomando solamente lo que les interesa y rechazando lo que no se adapta a su pensar mundano en el contexto general de la Sagrada Biblia y todo lo que no concuerda con sus ideas preconcebidas, negándose a admitir la posible exigencia de las apariciones y no aceptan sus mensajes de adecencia a la humanidad. Y esto a pesar de que en la Biblia misma lo vemos claramente reflejado. Por lo que hace la venida de nuestro Señor, Jesucristo, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no turbéis de ligero perdiendo el buen sentido. No os meis ni por espíritu, ni por discurso, ni por espíritu, como si fuera nuestra, como si el día del Señor estuviera inminente. Que nadie, en modo alguno, se engañe, porque antes de venir la apostasía y ya de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo mismo, todo lo que se dice de Dios, y es o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Y ahora sabéis qué es lo detiene, qué es lo contiene, hasta que llegue el tiempo de manifestarse, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solta falta que el que les retiene sea apartado del medio. Entonces se manifestará el iniquo, aquél en el señor Jesús matará con el aliento de su boca y el y el resplandor de su venida. En el Apocalipsis de Juan, en las cartas de San Pablo, San Pedro y San Juan, así como en los evangelios y en algunos libros del Antiguo Testamento se citan los últimos tiempos y sus signos. Esto no lo podemos negar, pero en la gran confusión reinante en nuestros días se niega todo, hasta lo más visible y palpable, la realidad estremecedora del mundo, los signos de los tiempos. Cuando oyeréis hablar de guerras y revueltas, no os aterréis, porque es preciso que sucedan estas cosas primero. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares, hambres, países... Pestes, espantos, grandes señales del cielo. Cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entender que se aproxima su desolación. Jerusalén, la ciudad que dicen que está bendecida y que será protegida por el Señor, ahí van, van a ver qué es lo que va a pasar con Jerusalén. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y sobre la tierra, perturbación de las naciones, aterradas por los bramidos del mar, y agitación de las olas. ¿Veis? Exhalando los hombres sus almas por el terror y el ansia de lo que viene sobre la tierra, pues los poderes celestes se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube en con gran poder y majestad. Cuando estas cosas empiecen a suceder, Levantad vuestras cabezas, alegraos, porque se acepta vuestra redención, o sea, o vuestra salvación. Quiere decir entonces que todavía no estamos salvados, lo dice la escritura, no lo digo yo, que no soy nadie. No estamos salvados. Solamente vamos a ser salvados por medio de nuestras obras. Bueno. Vamos a continuar compartiendo con ustedes el tema de de la ciudad del Dorado que estábamos hablando, que es muy interesante. En su libro sobre el triángulo de las Bermudas, Mike Preisinger, después de haber estado sobre el lugar y haber efectuado mediciones de las desviaciones del campo magnético, relata datos. Diferente a diversas estructuras arquitectónicas hundidas hace unos 12.000 años y de los fenómenos desconcertantes que acontecen en torno en el entorno a las Islas Bahamas. En un bajo fondo está la muralla Bikini, bimini wow con piedras planas de 2 metros de larga y dispuestas en la fila a lo largo de casi un kilómetro. Una estructura se encuentra a lo largo de Bimini, a 30 metros de la profundidad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 el denominador común de todas las desapariciones es que a menudo el mar de Florida se vuelve inexplicable de un blanco leche fluorescente. La visibilidad desciende casi a cero. Esto hasta lo testifican Cristóbal Colón en su diario de abordo y los indígenas del lugar que relatan de un antiguo pueblo castigado por el padre, así como Platón y los astronautas americanos que lo han fotografiado desde lo interesantísimo parece que llegaron preguntas de nuestros auditores así es vamos a ir con la preguntas mis queridos auditores, ¿qué les parece? después continuamos con cualquier otra cosa Lorena, ¿cuáles serán las, las señales de la presencia del fin? ¿Se siempre fin? ¿Año 1000, 2000? ¿Qué me hace creer que este es el fin de los tiempos? Esa pregunta la hacen prácticamente en todos los programas. Mira, eh, en el año 70, después de Cristo, se pensaba que iba a ser el fin. O el retorno de Jesucristo cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, refiriéndose al tema. Después en el año 1000, también como tú dices. Después en el año 2000. Después en 2012. Y ahora. La respuesta es muy simple, mi querido Lorena las señales son varias y ahora están todas en el 2012 no estaban todas en el 2000 menos en el 1000 muchísimo menos entonces esa es la respuesta que te tengo que dar y es el fin de los tiempos no el fin del mundo no hay fin del mundo eso es importante que lo tengamos claro es el fin de los tiempos o sea vamos a vivir de otra forma, no como estamos viviendo en función del dinero hoy día. Vamos a vivir de otra forma. Va a haber un cambio brutal, sí. brutal. Muchos serán se suicidarán porque no tolerarán lo que está lo que va a pasar es demasiado para ellos. Entonces, Pedro Ahora están todas las señales. En 2012 no estaban todas. ¿Se fijan? Eso es lo que te tengo que decir. Vamos con nuestra pregunta. Este va en Villa Blanca. Oiga, es lo que pasó en México real, ¿o no? ¿Era un satélite de Starlink? ¿Era un asteroide? ¿Y qué lo desvió? ¿Y por qué? Buena pregunta, mi querido amigo. Un satélite no puede no se desplaza de esa forma. Y no, no tiene esa forma y no tiene esa no tiene esa luz tampoco. Efectivamente es real. Y, si tú viste videos, se, está lleno de videos en las redes. Hay un video donde se ve una luz ahí. esa luz es un ovni. Una, una máquina etcétera de luz que con su tecnología inimaginable para nosotros, pueden desviarlo. Lo desviaron levemente y con eso impidieron que chocara. Era muy grande y habría cambiado el... No era... No cumplía el propósito divino si chocaba en este momento. No, no tiene que ocurrir todavía. Tiene que ocurrir... Ten... Después de la intervención divina que hemos hablado tantas veces acá ahí van a pasar cosas fuertes, ahí no van a detener nada cuando haya que caer un asteroide va a caer cuando haya que tirar una bomba atómica la van a tirar pero en este momento, antes de la intervención divina, ellos impiden que caiga justamente por eso porque si no, nos perdemos todos después de la intervención divina ahí tenemos posibilidades de salvarnos algunos. Pero antes de la intervención divina, las posibilidades de salvarnos son casi nulas. Eso es lo que te tengo que decir. Entonces, todo obedece a un plan de salvación, un plan de salvifico, que culmina ahora con la segunda venida de Cristo, el juicio final. Entonces, efectivamente, era un asteroide, un meteorito, ¿no? que fue levemente desviado, un meteorito gigantesco. Nosotros no somos capaces de desviar ni siquiera un meteorito pequeñísimo. No tenemos la tecnología, pero ellos, un meteorito que habría prácticamente destruido el planeta, lo desfiaron para Esta respuesta es para aquellos que dicen que Dios no hace nada. ¿Por qué Dios no hace nada? Siempre preguntan lo mismo. ¿Por qué Dios no hace nada eh, mientras lo estamos pasando mal? Mientras hacemos esto, mientras hacemos aquello. Nosotros tenemos que somos responsables de las cosas que hacemos. Tenemos que... Existen leyes del cosmos que tienen que cumplirse, que ni siquiera Dios... Impide que se cumplen. Entonces tenemos que cumplir Si nosotros somos. No somos inocentes. Somos culpables de lo que está pasando. En gran medida. Entonces. Eh, por eso es que tenemos que. Tener nuestra cuota. Nosotros hemos causado. Todo lo que va a venir para nosotros. Todas las cosas que que son pueden ser catalogadas como un castigo divino, lo hemos generado nosotros, nadie más que nosotros. Entonces, es que castigo divino es la consecuencia de la causa que nosotros hemos generado. Eso no lo han explicado claramente los hecha terrestre entonces qué hace el sol busca compensar esa esa esa falta de amor porque en el fondo la maldad no es otra cosa que falta de amor enviando flujos compensatorios para compensar esa falta de amor que se traduce en energías poderosa que, que actúan como moviendo, por ejemplo, produciendo terremotos y volcanes. Pero eso lo producimos, lo generamos nosotros. No es que el sol. Son leyes que divinas que se cumplen. Son leyes cósmicas. Busca la, siempre el equilibrio, restablecer el equilibrio. Y por eso que envía esa energía de compensatoria para equilibrar ese mal esa falta de amor, esa es la energía del juicio por eso como leíamos delante los malos se ponen más malos y los buenos se ponen más buenos se produce la separación entre el trigo y la cizaña de esa manera con esa energía pero esa energía llega a nosotros no porque se le ocurrió porque nosotros con nuestra maldad hicimos que se generará esa energía compensatoria esa energía porque nosotros producimos producimos en desequilibrio con nuestra falta de amor eso es algo que difícilmente lo entendemos pero es así bueno una vez más le decimos que no le pedimos que nos crean es lo que yo les tengo que decir porque es lo que yo conozco como verdad. El tiempo dirá que, o era verdad lo que les dijimos. Porque ustedes, mis queridos auditores, que están haciendo estas preguntas, van a conocer, en el momento de la intervención divina, van a conocer la verdad completa. Es por eso que se habla de que ese momento es iluminación de conciencias. Todas las conciencias van a ser iluminadas Para ver las cosas como realmente son. Y usted va a saber. Exactamente si es. O si, se ha dicho aquí la verdad o no. Cada uno de nosotros tendrá esa posibilidad. Vamos con otra pregunta. Hay una pregunta acá que llega de parte de María Luisa. Dice. Interesante su programa. Según lo que usted está hablando, si una persona se arrepiente en el último minuto no va a pagar sus pecados, tal como hizo Jesús con la gente que estaba muriendo al lado de él cuando nos estaban matando de repente te puede arrepentir de tu vida en un segundo y de ha lo hecho tanto ahí es esa es María Luisa esa es la misericordia divina él te, te refiere seguramente al habían dos prisioneros malhechores, ladrones que murieron con él. Uno que lo desafió diciendo, "Bueno, si eres si dices quien dice que eres, ¿por qué no te salvas?" Entonces de esa manera lo desconoce, diciendo, Tú, "Si no eres capaz de salvarte, no no te creo." Y el otro humildemente y esa es la enseñanza, humildemente reconoce todas las cosas que él hizo por un lado y por otro lado y dice nosotros hemos hecho mal pero este hombre que ha hecho solamente no ha hecho ningún mal y lo reconoce como Mesías porque le, al, al decirle cuando cuando estés en tu reino acuérdate de mí O sea, le reconoce el poder divino porque si no no le habría dicho lo que le dijo, o ¿me entiende? Le reconoce el poder divino y ahí está la o sea, lo reconoce como como quien es y humildemente le pide, acuérdate de mí, Señor, o sea, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, para que vean que no nos pide tanto el Señor Nos pide que seamos humildes. Pero que ahí, de ahí sacar la lección. Y nos pide que le reconozcamos. Que seamos humildes como criaturas. Y le reconozcamos. Eso es lo que hizo este señor. Y con eso se ganó el paraíso. Habiendo sido ladrón. Y habiendo cometido crímenes. Pero no eran crímenes. ...contra el Espíritu Santo. Eso es lo que te tengo que decir... ...mi querida María Luisa. Entonces... Eh, ...si esa es la eso es lo que yo interpreto... ...de tu pregunta, que te refiere justamente... ...a, a aquellos que murieron con él. Esa es la, la reflexión que podemos hacer. Vamos con otra pregunta. Finalmente, ¿el demonio qué es? ¿Un ángel de luz... ¿Por qué se quiso convertir en Satanás, el diablo, eh, si tenía todo para ser feliz? ¿Qué lo motiva? ¿Y por qué tentó Jesús por el objetivo de Ahora, me pregunto. El demonio se origina a partir de Lucifer, que era un ser de luz. Un ser de luz esperaba con ansias de ser o llegar a ser como Dios para eso los seres de luz que voluntariamente renuncian a su libre albedrío él pensó que usando su libre albedrío porque lo pueden usar iba a avanzar más rápido para llegar a Dios. Iba a evolucionar más rápido. Y ahí es donde estuvo Zorro. Y se equivocó y cayó. Cayó de la quinta dimensión a la cuarta dimensión, que es una dimensión no visible. ¿no? Y ahí se transformó en Satanás. Satanás no es enemigo de Dios, mi querido auditor, como se piensa y como las iglesias nos, nos lo ponen, porque Satanás es un instrumento de Dios. Lo hemos dicho muchas veces acá, Dios es el rector del colegio y Satanás es el profesor. Y Satanás es el profesor. Y Satanás es el Y Satanás es el profesor. Él necesita del profesor No le ponen la prueba Para que los alumnos pasen de curso ¿Me entiendes? Entonces es un error pensar Que El demonio es enemigo de Dios El demonio trabaja De la mano de Dios el único enemigo que tiene Dios es el hombre, el hombre que ha superado maldad al demonio, y por eso que tiene que intervenir Dios, y va, si el hombre no cambia de aquí a los años que quedan para llegar al, al 2030, la humanidad será destruida, como lo hizo el tiempo del diluvio universal. Entonces, el demonio es un aliado de Dios. La prueba, puede que no lo creas, digamos, pero Jesús lo demostró. Si fueran enemigos, Jesús no habría tenido poder para sacar a los demonios de la gente. ¿Por qué le iba a obedecer el demonio si son enemigos? No creo que los enemigos que están en guerra, en Ucrania, por ejemplo... Si uno le da una orden, el otro va a obedecer. Yo creo que no, no obedece ninguno de los dos, porque son enemigos. Pero cuando hay uno que es superior al otro, le da la orden, como le daba Jesús a los demonios para que dejaran una persona, y lo dejaban. Entonces, eso demuestra, de forma simple, de que Dios estaba por sobre el demonio. Y quien no es enemigo de Dios, sino es un instrumento. Un instrumento necesario para la evolución del hombre. Lo que pasa que las enseñanzas que nos han dado las iglesias están absolutamente distorsionadas, querido doctor. Hay otra parte, parece que, de tu pregunta, ¿verdad? Eh, si tenía todo para ser feliz lo motiva y por qué intentó a Jesús por el objetivo de... bueno, eso está está contestado ya intentó Jesús porque el Espíritu llevó a Jesús al desierto o sea puso a la prueba incluso a Jesús obviamente que Jesús no iba a ser tentado pero pero lo puso a la prueba Jesús hizo todo lo que nosotros tendríamos que hacer. Nos mostró el camino, ese es el camino. Por ahí va la cosa. Tenemos que tratar de imitarlo. Elena, ¿por qué un ser perfecto como Jesús tiene que morir por gente imperfecta, ilimitada como los humanos? ¿No le parece extraño que un Dios de amor envíe a su Hijo para morir la gente? No. Mm -hmm. Mi querida Elena, esa pregunta es otra pregunta que nos hace prácticamente toda la semana. Efectivamente, un Dios de amor, como tú bien lo dices. Un Dios de amor, pero un amor que nosotros no somos capaces de entender. Un amor extremo, que no nos cabe en nuestra cabeza ni a ti ni a mí. Un amor extremo. Eh, porque somos primitivos espiritualmente, somos rudimentarios espiritualmente. Pero tenemos la potencialidad de ser dioses. Y llegar a ser, somos un, espiritualmente una semillita o una plantita pequeña que el día de mañana puede llegar a ser un árbol gigantesco. Y eso no lo digo yo, que yo no soy nadie, sino que lo dice la Biblia. Dios soy dijo Jesús a los fariseos. El Salmo 82 también dice, soy dioses. Entonces, no es que soy, seamos dioses ahora, como estamos, imperfectos. ...pero tenemos la potencialidad de ser dioses... ...por eso que tiene tanto amor... ...por cuidarnos como una plantita pequeña... ...para llegar a ser ese árbol... ...mi querida amiga... ...vamos con nuestra pregunta... implica que... ...que China baje los aranceles y Estados Unidos los suba? ¿Por qué hay una guerra comercial a nivel mundial? ¿Qué relevancia tiene para nuestro país... Bueno. las grandes potencias históricamente se hicieron grandes poniendo aranceles para evitar que la riqueza se fuera para afuera y quedara dentro del país se aprovecharon de los países de todos los países desarrollados de otrora, se hicieron desarrollados justamente evitando el libre comercio. Después que ya eran desarrollados, podían comerciar un país como Estados Unidos, hace comercio con un país como Chile, por ejemplo. Evidentemente que siempre... En, en condiciones más favorables para Estados Unidos que para Chile. Es una cosa lógica. El grande pone las condiciones, el chico las acepta. Pero esta guerra comercial, Estados Unidos pensó que poniendo aranceles iba a prácticamente están tan convencidos de su poder un poder que no es tal ellos creen que tienen un tremendo poder militar y no es tan grande ellos creen que tienen un poder económico y no es tan grande porque está quedando en evidencia ya eh, porque si ningún país si con esos poner esos aranceles se están aislando del mundo, porque nadie va a querer comerciar con, con ellos, si es una cuestión de lógica. Fíjate, eh, audio, querido auditor, que China se está poniendo de acuerdo con eh, con Japón y Corea del Sur, que son países aliados de Estados Unidos, rivales prácticamente, como una forma de defenderse contra los avances de Estados Unidos. Todos se están defendiendo contra Estados Unidos. En el fondo va a quedar solo Estados Unidos, va a quedar aislado. Porque en el fondo si no es capaz de producir los a producir para sí. Pero no va a quedar ahí. En su país no va a quedar en su país de viejo, en su país de viejo, no ahí nomás. Porque se va a ser autobusista, pero no tiene todas las posibilidades de, de mantenerse puede producir en forma eficiente que lleva 20 años adelante que, que, que todos los otros países en tecnología y, y que produce en forma competitiva muchos me, mejores valores que, que otros países sin lugar a duda que va a ganar la guerra comercial eso no me cabe ninguna duda pero ninguna duda Entonces, eh, lo que mencioné delante, lo peligroso para, para de esto es que Estados Unidos al sucumbir económicamente se va a poner muy peligroso militarmente y ahí se puede producir la guerra nuclear. vamos con otra pregunta varios saludos desde Coyhaique ¿por qué dices tú en tus programas anteriores que las iglesias no sirven para nada que la religiosidad no sirve y no lo que sirve es la espiritualidad yo estaba escuchando desde Coyhaique muy interesante tu programa ¿y por qué dices tú que las iglesias mienten? ¿qué ocurre? excelente que nos escuchen de Coyhaique Maravilloso. Mi querido, eh, religiosidad, dijiste, religiones, diría yo. Religiosidad es un término que no tiene que ver con religiones, es un problema de comportamiento. Pero las religiones no sirven para nada porque están todas en manos del demonio. Eso se puede demostrar teológicamente. Están en manos del demonio. Hablan de Dios, hablan de Cristo, pero en realidad siguen en el comportamiento no siguen las enseñanzas de Jesús siguen al anticristo entonces por eso que decimos que la, las iglesias no siguen para nada las religiones no siguen para nada están todas las religiones en manos del mal lo digo responsablemente las enseñanzas espirituales están en el evangelio la enseñanza de Jesús está en el Evangelio. Jesús representa al verdadero Dios. En el Evangelio, no en el Antiguo Testamento. Ojo, porque en el Antiguo Testamento lamentablemente hay intervenciones del mal. A través de sacerdotes, levitas y escribas. Eh, judíos que intervinieron especialmente en el Pentateuco, que son los primeros libros. Cinco libros del Antiguo Testamento que dieron origen a la Torá. Y también, por cierto, a la última desvirtuación de la Torá que es el Talmud, que es que siguen los sionistas, que son los que están haciendo un genocidio en Israel, en el estado fraudulentamente llamado Israel. Porque el nombre de Israel es un nombre bíblico. Pero Israel era el Israel de hace 3.000 años, no este Israel fraudulento que data de 1948, o sea, 77 años atrás. Este Israel de hoy día es un fraude. Para engañar a la, a la gente ignorante, porque forma parte de la preparación de la manifestación del anticristo, que se va a manifestar en Jerusalén. Y cuando hablábamos delante de la abominación desoladora, decíamos los que estén en Judea, que son los que están justamente al lado, eh, huyan a los montes cuando se produzca el problema en, en Jerusalén, porque ahí se va a manifestar la abominación desoladora, y ahí se va a manifestar el Anticristo, la Ciudad Santa, que dice también, eh, la Ciudad Santa no es Roma, es Jerusalén, y... Todo esto forma parte del engaño del anticristo. Porque la gente es tan absolutamente ignorante que se deja manipular por quienes creen le dicen que ellos son la única ventana hacia Dios. Porque la gente no se toma el trabajo de leer, de investigar las escrituras. Están a, a disposición de todo el mundo. Por eso que se ha, ha sido dicho que en este tiempo se, el Evangelio será predicado en todo el mundo. Claro, está a disposición de todo el mundo. No es que lo vayan a ir a predicar en todo el mundo, sino que es una manera de de decir que está a disposición de todo el mundo el Evangelio, cualquiera lo puede leer vamos con nuestra pregunta cuando Jesús resucitó y fue del lado el cuerpo antiguo que tenía y como lo descompuso tan rápido y como creó un nuevo cuerpo, porque los apóstoles crearon un nuevo cuerpo ¿cierto? pregunta Noemí y cuando él se fue a los cielos fue aducido por una nave especial ¿de quién? los pleyadeanos pregunta. Cuando Jesús no no tuvo un nuevo cuerpo, Jesús resucitó el mismo cuerpo. El cuerpo es una casa. Jesús, el cuerpo de Jesús fue deteriorado, fue con latigazo y, y y con los clavos de la, de la crucifixión. Pero Jesús Cristo que penetraba a Jesús salió del cuerpo de Jesús ¿Y qué hizo? Recompuso el cuerpo de Jesús. Lo podía hacer perfectamente. Cristo es Dios. Le dejó solamente los las heridas del de los clavos para que lo reconocieran pero es el mismo cuerpo, la misma apariencia, y una vez que lo, re lo recompuso, trajo el espíritu de Jesús. Cristo afuera trajo el espíritu de Jesús, lo compenetró el cuerpo de Jesús, y lo resucitó. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué hizo? trajo el espíritu de Lázaro hacia su cuerpo y de esa manera lo resucita porque el, el, la vida del, del cuerpo está en el espíritu si el espíritu está en el cuerpo hay vida si el espíritu deja el cuerpo no hay vida no hay vida en el, en el cuerpo digamos. entonces lo sacó repito, Cristo sacó el, el espíritu de Jesús ya había salido porque había fallecido ¿cierto? Jesús había fallecido Cristo no fallece porque Cristo es Dios pero Cristo afuera trajo recompuso el cuerpo de Jesús trajo el Espíritu de Jesús que ya estaba cristificado, acuérdate en el bautismo de Jordán fue cristificado, fue compenetrado por el Cristo y y una vez Y después que trajo el Espíritu de Jesús al cuerpo de Jesús, ese cuerpo resucitó. Así fue. Y después fue llevado al cielo en una nave, que no eran los pelea edad, ¿no? Los pelea no son chiquititos, no, no tienen la capacidad ni la la capacidad para llevarlo a, a Jesús. Fue, él andaba en la nave Pax o la Nueva Jerusalén. Entonces, los pleyianos son, son chiquititos. Son más grandes que nosotros, pero son chicos. Entonces, en esa nave va, va a volver Jesucristo en la nave en la nube de bueno ¿nos quedan? otra pregunta sí. ¿el libro de caballo de Troya, es real o es fantasía? existió el viaje del tiempo y el encuentro del mayor con Jesús porque dije que ese Jesús dice en ese viaje me resuena, él no dejó ninguna iglesia ni católica, ni la Y lo que ha hecho es manipular la doctrina y crear una iglesia que Jesús nunca vino a fundar. ¿Usted ese libro? ¿Será real o es solo ficción? Tiene, tiene mucha ficción, pero basada en cosas reales, sí. Pero Jesús sí fundó una iglesia, que es la iglesia de Cristo, que no tiene nada que ver con la iglesia católica. La iglesia de Cristo era una iglesia que molestaba al poder y era perseguida. Los primeros cristianos eran perseguidos, tú tienes que haber sabido de eso. Y eran martirizados. porque no? Porque las enseñanzas de Cristo eran muy incómodas para el poder. Por eso que fue que mataron a Jesús, entre otras cosas. Entonces, ¿y mataron a cuantos Y sigue matando cristianos. Lo que pasa es que después la, en el siglo IV la iglesia se se distorsionó, y entró el mal. La iglesia fue recompuesta, reconfigurada por el emperador Constantino. Dejó de ser perseguida y la la distorsionaron. Ahí entró el mal. Y ahí vino la iglesia católica y es lo que conocemos por eso siempre decimos acá en este micrófono que el mal entró en la iglesia hace 1700 años lo hemos dicho 100 veces acá y quizás me quedo corto entonces si sí fundó una iglesia pero lamentablemente la palabra iglesia está distorsionada porque todos pensamos que una iglesia es un templo que está ahí que lo vemos como iglesia y, y nos re, produce rechazo porque es tanto el rechazo que nos produce la iglesia que incluso rechazamos a dios por culpa de nuestra de las iglesias es verdad eso principales culpables de del alejamiento de dios son las iglesias y eso lo van a pagar muy caro eso no tiene perdón entonces porque llevan a muchas personas a la perdición y lo dijo la Virgen el primero que dijo la Virgen cuando llegó acá es decir que se están yendo, llevando muchas almas a la perdición justamente por quienes los guían que son las religiones, las iglesias entonces si sí fundó una iglesia pero después fue distorsionada y distinto y hoy día nadie cree en las iglesias son muy pocos los Bueno, siempre hay de, hay de todo en este mundo pero pero los jóvenes que son los que siempre están marcando los, las pautas no no creen en ninguna religión en ninguna iglesia y yo les encuentro toda la razón porque las iglesias dejan mucho que desear la iglesia no ofrecen nada solamente rituales y cosas así que no van para no sirven de nada la iglesia sigue el mal las iglesias están en manos del mal y eso no es ninguna blasfemia y cuando hablamos en el evangelio se habla de iglesia se, es, y la palabra iglesia significa viene de gre, del griego eclesia que significa comunidad la comunidad de, de fieles la, la iglesia de Cristo si lo, vamos al pie de la letra ¿sabes cuál era ¿sabes cuál era la iglesia de Cristo? los 12 apóstoles y sus 70 discípulos más los que le seguían. Esa era la iglesia de Cristo, que es no había un templo ahí, sino que era una comunidad que le seguía y que le creía ella. Ese es el verdadero sentido de la palabra para la iglesia. Entonces, claro, hoy día la iglesia espiritual es la única que se va a mantener y que va a seguir que son los que siguen las enseñanzas espirituales de Cristo. El resto, la iglesia de piedra, la religión y todo eso, va a desaparecer. No queda nada de eso. Pronto van a producirse cambios impresionantes para todos nosotros. Algunos no vamos a soportar porque van a ser muy fuertes. Pero vendrán cosas muy fuertes, mi querido. todo el mundo será destruido, para que despertemos, Dios nos va a hacer un gran favor. Entonces, ¿qué pasaría si hay un terremoto grado 10 en todo el mundo? ¿Te puedes imaginar? Cuesta imaginarlo, ¿no? No va a quedar ninguna autopista, ninguna carretera, ninguna cosa para circular. No va a quedar nada. Vamos a, a quedar... ...desnudos, solos... ...esto es... ...lo que va a venir... ...no, no les pido que no crean... ...pero se los tengo que decir... ...muchas veces he dicho aquí... ...que Dios nos va a destruir nuestro mundo... ...porque nos va a hacer un favor... ...porque si no nos destruye el mundo que nos rodea la comodidad de nuestro mundo y lo que estamos viviendo nos vamos a perder todos él sabe lo que necesitamos nosotros no entonces eso es lo que nos espera mis queridos auditores bueno vamos a quedar hasta acá los esperamos la próxima semana les damos las gracias por sus preguntas por acompañarnos una vez más los esperamos